Vamos a estar con Mario Sánchez, distribuidor independiente Esmeralda de Costa Rica. La vida, yo yo he tenido situaciones en mi vida donde he tenido que vivir sin plata, con deudas. Y ayer, no, ayer no, ayer, la semana pasada, es que aquí uno se desubica un poquitito, la semana pasada cancelamos la última deuda que teníamos. Y, y yo me siento que vuelo, o sea, yo siento que ando en una nube. Y, y lo primero que hice, porque bueno, ya ustedes leyeron a Robert Kiyosaki, ¿verdad? fue votar las tarjetas de crédito. Eh, eso es un problema cuando uno no tiene plata, dicho sea de paso. Para votar las tarjetas de crédito hay que tener plata. Y um, créanme que haber aprendido a trabajar y producir fue lo mejor que me pudo pasar. Aprendí un millón de veces más en la calle, viendo a la gente, viendo las situaciones, conociendo a las personas, que yendo a la universidad. Donde me topé, y, y si aquí algún profesor, esto no es general. No, de verdad, de verdad. No, es que yo, por ejemplo, llevé finanzas con uno de los mejores financistas de mi país. Y con una persona que trabaja para los bancos y ha sido exitosísimo. Yo esa materia me la me chupaba los dedos cuando yo oía ese hombre hablando de finanzas y te explicaba cómo sacar un préstamo y cuál era la tabla que te estaba, eh, la tasa verdadera porque era un hombre que sabía pero igual habían otros patas ahí que lo que habían aprendido eran las líneas ahí vos veías libro y eran sí que aprendí mucho más en la calle yo me iba a casar todo esto, ¿verdad? yo me iba a casar con a los 22 años Ya yo había hecho lo que tenía que hacer. Bueno, yo voy mal, yo necesito un freno. Así que yo me iba a casar 22 23 años y por ahí me llegó el negocio. Entonces yo empecé a construir este negocio sin ninguna idea. Imagínense que a mí me llamaron y me dijeron, les conté ahora que yo exportaba madera, ¿verdad? El, el señor que nos hacía todos los trámites bancarios El que, el que tramitaba las, las cartas de crédito el que le daba los, los créditos a las personas que estaban comprando ese, el dueño de ese banco llegó a ser muy amigo de nosotros y él fue el que me llamó y me dijo Mario, tengo un negocio tengo un negocio para vos necesito que te vengas para Atlanta el no sé qué de noviembre tengo mi pasaporte aquí ahí ando todavía la dirección eso fue en el 95 90, sí, 95 95 La dirección del hotel donde él me citó, el nombre del, del lugar donde iba a hacer la convención, ahí lo ando. ese fue el día clave para mí. Así que yo dije, bueno, no tengo la plata para irme para Atlanta, no tengo el tiempo, tenía esa fin de semana, tenía algo que hacer, pero dije, si este señor me está invitando a mí a hacer un negocio con él, yo no puedo ser tan baboso de desaprovechar esta oportunidad, porque yo tenía una, un, un muy alto concepto de ese señor. Para algunos ustedes que le dé pena darle plan a los... A los banqueros o a los bancarios. No es lo mismo banquero que un bancario. Ustedes entienden eso, ¿verdad? Ustedes han oído el casete de Dex y llegue cuando llegó a el plan. Habían unos tipos de esos, una disparada. ¿Qué les da el plan? Y que uno de ellos le dice, bueno, muy bonito su negocio, pero es que fíjese que... Que eso no es para nosotros, nosotros somos banqueros. Y dice, sí, ¿Cuál es su banco? ¿cuál es su banco? ¿sí? ¿cuál es su banco? ¿usted es banquero? ¿usted tiene un banco? no, no nosotros trabajamos en un... ah, ustedes son bancarios entonces son empleados bancarios yo soy banquero ¿le? para los que les dé pena invitar a esa gente para los que les dé pena invitar a profesionales ¿saben qué? una de las de las claves tal vez es auspiciar personas que tengan influencia sobre otras A muchos de nosotros nos auspician y tenemos que crecer para tener influencia. Hay otros que ya vienen con eso. Así que yo les recomiendo que los empiecen a auspiciar. Y eso no los van a auspiciar. Esa gente necesita información concisa, clara, directa, necesita ver en ustedes el ojo el tigre. ¿Se acuerdan de Rocky? Necesitan ver en ustedes el ojo el tigre. Esa gente no se va a auspiciar con un, un flojo ahí, O esa gente se es a auspiciar con gente que sabe lo que está diciendo y cree en lo que está haciendo. Pero sí se auspicia. Y ustedes los auspician, y ese señor se bajó el negocio. Pero ese señor invitó a dos personas a esa convención. Y hoy uno es Zafiro y otro soy yo. Y fue lo único que él hizo en este negocio. Curiosamente, no lo volví a ver nunca más. Se fue para Suiza, puso unos bancos en Suiza y ahí está, todavía me imagino. Pero yo digo, Diosito, y todavía se lo voy a decir y se lo voy a agradecer. Gracias por ese regalo que me diste ese día. Ese señor, para mí, la mamá lo engendró, lo parió. Y su único objetivo en la vida era darme el plan. Ahora, perdón, rectifico. Ya se puede morir tranquilo, don Guillermo, ese rectifico, ese señor no me dio el plan, me invitó a una convención y esto es, yo no les voy a contar los detalles porque no les quiero dar ideas, pero ese señor me dijo vengase para la convención, yo me fui, llegué a un hotel donde un, un polito, un jibarito, como le dicen aquí, un campesinito de Costa Rica y llegó a Atlanta, aquellos hotelonones y aquellos centros de convenciones, un salón que era como 18 mil veces más grande que el más grande de Costa Rica, lleno de gente, uno se siente un poco intimidado, ¿verdad? Hacía unos días, yo estaba asistiendo a una iglesia donde el pastor nos contó que venía en un avión y que venía sentado aquí y ahí vio a un señor con una Biblia y él dijo, ah no, yo me paso y con este la charlamos hasta Costa Rica, ya este se sentó Y el tipo este venía a una convención satánica mundial. Bueno, eso es ese cuento del pastor, no es el mío, pero bueno. Eso no lo contó, entonces yo en ese momento andaba un poquitito afectado, con esa información. Yo entré a esa convención, donde habían 9, 10, 11, 15, un millón de personas. No eran todas las personas del mundo. Para que se den una idea, estaba la tarima. ¡Ay, La tarima se veía el tamaño de ese palante que está ahí Y habían tres pantallas gigantes Y yo estaba en la última mesa, la que estaba en la pura puerta Y yo estaba viendo una pantalla, allá no ni se veía Entonces yo dije, mmm, por el ambiente, la gente contenta, rara Gente diferente a lo que yo había visto toda mi vida Esto debe andar por ahí, por lo que el pastor estaba diciendo el otro día ¡Ja, <risa> Ahora, acuérdense que a mí me gusta la plata Así que yo dije, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero hay plata Así que vamos a ver cómo le damos la vuelta al asunto A lo mejor nosotros lo podemos desanats, desatanizar y seguir haciendo plata Pero no, pasaron 20, 30, 50 minutos cuando el primer orador y ya yo estaba en la onda A mí ya me habían vendido la idea y no estaba oyendo, no estaba poniendo atención, si el orador hablaba en inglés. Sonaban tres ecos. A mí me llegaba el cuarto. O sea, que cuando a mí me llegaba lo que Tim Paul le había dicho, ya estaba hablando Tato, esta tarima. Así que no entendí mucho, pero ustedes saben que, es, que ese ambiente lo calienta a uno y, y ya de repente yo empecé a coger confianza y me fui, me fui adelantando, llegué a una mesa Me senté, no me hicieron muy buena cara, pero bueno, igual me senté. Y empecé a oír a Pedro Lizardi. Y empezó a hablar de familia, de valores, de principios, de amor, de construir el mundo, de cambiar la gente, de cambiar. Y yo dije, esto es lo mío. ¿Yo esto es lo que voy a hacer? Me muero a la par de ese tipo. Al punto que... Cuando llegué al hotel de vuelta a esa, esa madrugada, estaba Tato tomándose fotos. Yo nunca lo había visto, esa la primera, la segunda vez, la primera Tarima y la segunda ahí. Estaba Tato tomándose fotos con, con, con la gente. Ustedes saben en las convenciones que uno va y una foto. Y yo dije, "Yo para qué me va a tomar una foto si a este lo voy a seguir viendo el resto de mi vida." Yo no, yo no me va a tomar foto. Y bueno, imagínense, ahora nosotros Tato y yo somos uña y mugre, o sea, Yo lo, yo, vi, yo visualicé eso Cuando Monsi y yo estábamos en la casa de Tato Y nos despertamos Y Tato se despertó tempranito Y él con sus shorts y su t-shirt Picando papa Y haciendo los huevos ahí en la cocina Y Monsi y yo hablando con él y Patsy Yo decía, Dios mío, es que esto es Esto es lo más bello del mundo Yo sabía que yo iba a estar aquí Yo sabía Y yo me devolví a Costa Rica Y empecé a dar mi plan Mi plan que no tiene nada que ver con el plan. Mi, <risa> mi plan era de familia, de valores, de principios. Amo, bueno, ni les cuento lo que yo decía, ¿verdad? De las cositas que a mí me quedaron grabadas de Amo y era que tenía un satélite que tenía el sistema de computación más grande del del mundo. Eh Eran tres o cuatro tonteras, pero eran unas cosas... Además, que los ticos somos medio exagerados. Entonces, yo no solo decía que tenía un satélite, sino que decía que el satélite veía todos los que estaban asociados. que <risa> Gente, oigan esto. No, y no les voy a contar lo que hicimos porque no, no tiene caso. O sea, yo creo que no me vuelven a invitar a los seminarios y yo me pongo con tales cómo auspiciamos a la gente. Yo era de esos que decían un año 100 mil dólares, un año, bien trabajadito, 100 mil dólares, 200 mil dólares al mes. <ríe> Hay gente en Costa Rica que nunca, nunca, jamás, de los jamás, es, nunca va a estar en este negocio porque estuvo conmigo ahí. <ríe> Para esto no había abierto, estaba por abrir, faltaban dos, tres meses. Entonces yo me iba con mi carro a Panamá y me llevaba la plata de 100 personas para comprarles el kit en Panamá. Entonces yo me volví a Costa Rica con 100 kits. Pero me paraban en la frontera y me, me cobraban, entonces nada. Empezamos a hacer, ¿cómo se dice? Banca aquí. Pasamos ese sombrerito, todos los socios, echen porque aquí hay que pagarle al señor de... Si esto sale un casete, en Costa Rica me meten a la cárcel. Y así lo hicimos. Y íbamos y de vuelta le tiramos unos cinco o seis perfumes al señor. Porque no le la plata, había que hacer PB, ¿verdad? Le tirábamos. Y así empezó el negocio. Yo llegué a, a Platino el primer día, el día de la apertura, llegamos a Platino nosotros con kits, con los pb de los kits, llegamos a platino, bueno a 21%, debajo calificó una señora con su volumen lateral, debajo esa señora un rubí, yo era unipático <risa> y tenía un volumencillo, yo tenía un grupazo, un grupazo, pero fue porque auspicie una persona buenísima, <risa> Entonces ya de repente empezaron a llegar a apoyarnos y, y habían dos reuniones, una para el grupazo y otra bueno eh, hay que a el plan el grupo de Mario también. <ríe> Ahí que teníamos una reunión de 500 personas y una como de 20 o 30, que era mi grupo lateral. Pero yo me di cuenta rapidito que no es bueno eso. Así que empezamos a trabajar y trabajar. Y bueno, y nada, llegué Platino, ya les conté que me tiraba la plata encima. Si me hubieran puesto a dar un seminario platino, yo hubiera dicho que platino sea millonario. Con toda la certeza del mundo. Porque yo era millonaria en platino. algún soltero aquí que no tenga ninguna responsabilidad de nada. No levante la mano porque es muy feo, yo sé. <risa> que no tengan que pagar agua, luz, teléfono, alquiler, comida que uno va y está toda la ropa planchadita, colgadita, y uno llega con hambre y hay comida en el micro, hay comida en el refri. Yo sé que por ahí anda más de un parásito. ¿eh? ¿Y de qué se ríen si todos hemos sido parásitos? Entonces yo, con dos mil dólares, gente, yo hacía locuras. Si yo hubiera invertido, invertido la plata que yo voté... Bueno, Robert Kiyosaki y yo hubiéramos escrito ese libro. <risa> ¡Ey! No se ofendan con lo de parásitos, ¿verdad? Era una indirecta para que dejen de serlo. Para que hagan su platica. Y bueno, yo me a casales les empecé contando eso, ¿verdad? Y de repente... Bueno, esas metidas de pata que cualquier persona puede tener. Me devolvieron el anillo. Entonces, siempre no me casé. Pues fíjese que no, me caso con usted, me dijo la muchacha esta. Ya usted no me gusta tanto, por esto estoy usted. Así que yo ese día me fui con mi corazoncito despedazado de mi mejor amigo a llorar, que es el hermano de mi esposa. Y, y yo llegué... Cuando llamonce yo dije, bueno, aquí murió el dolor. <risa> Borrón y cuenta nueva. Cuando Dios abre, cuando, cuando Dios cierra una puerta abre una ventana. A mí me abrió un portón porque Mons, yo no la traigo a todos los lugares porque yo sé que hay hombres que <risa> Mi esposa es bella. Y, y nada, y empezamos a salir. Perdí un frontal en ese tiempo, una pata, que era mi cuñado. Y a la vez perdí un amigo, ¿verdad? Pasamos un año que no nos podíamos ni ver. Sobre todo cuando resulta que la cigüeña esta iba con un bebé para una casa y boom Y que nos cae nosotros en la mano. Que... Monse y yo tuvimos que acelerar un poco el proceso de matrimonio. Y nos casamos, nos casamos, ojo. Nos casamos porque nos amamos. <risa> Perdón, esos no Retrocean, Retrocéen, volviendo esa parte. ¿Monse yo? O oh, pues yo no sé, ella yo no, <risa> yo ya la adoro. Y yo sabía por el carácter que ella tiene, por la persona que es, que esa iba a ser mi esposa. Está un poquitito sardinita como dicen ustedes, pero si nada, si uno la abona, uno la va formando. <risa> le va metiendo casetes y libros y, y después tiene uno un producto de primerísima clase y, y ojo y de verdad pasó nos casamos bueno tuvimos que correr en ese momento pero fue una bendición Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace que me dijo si, si esta mujer no queda embarazada se le va a ir a este baboso entonces sin remedio ¿cómo hago después? ¿a quién le mando? Así que él me mandó a Monse, a mi angelito, a mi esposa Que llegó a, a cubrir un montón de, de huecos que yo tenía Y calificamos Zafiro porque ella se metió en mi vida Nació mi hija, calificamos Zafiro Seguimos trabajando, con Zafiro vivíamos Ahí pasábamos, ¿verdad? De repente quedó embarazada otra vez Y calificamos Esmeralda Así que ya yo tengo la clave. Ya yo sé cuál es el secreto para cambiar de pin. Sí, no, imagínense para para llegar donde está Team Fouliente. Para eso está doble X y todo el cuento este del árbitro. ¿no? La cuestión es que, la... ojo, para salir un poquitito del chiringue, yo, yo soy un hombre feliz, yo soy un hombre que está realizado, sé que me falta mucho por hacer, por crecer, me acepto con todos mis defectos, sé que soy, no yo soy esmeralda, yo soy una piedra de esas de río, de la más profunda, y alguien me va a tener que sacar en un momento y darme brillo y darme forma, pero yo acepto eso, estoy agradecido con lo que Dios me ha dado, Y yo quiero ser enfático en esto, porque muchas veces nosotros somos bien mal agradecidos Muchas veces nosotros nos despertamos y, y somos incapaces de decirle, hombre, gracias por dejarme despertar hoy también. Gracias por dejarme abrir los ojos. Gracias porque veo con el izquierdo, veo con el derecho. Puedo mover los brazos, puedo mover los pies, puedo levantarme, puedo bien para la calle y dar planes. Me diste otro día. Y él sabe cuándo no te lo va a volver a dar, pero nosotros no. Así que yo todos los días le doy las gracias infinitas a Él. Yo no quiero que esto suene muy cristiano ni nada, ¿verdad? Pero yo sí reconozco que para mí primero Él. Con Él por delante yo nunca voy a llegar de segundo, así que eh, eso para mí es clave. Y... Este país, para hablar un poquitito del país, tiene esas mismas bendiciones. Ya no como persona, sino como país, como sociedad, como equipo. Vean ustedes todo lo que tienen. O sea, ayer estamos hablando de... Ayer después del seminario de, de Bucaramanga, me invitaron los socios a, a comer carne y hacer un asadito en la casa de un... Imagínense ustedes, nunca en mi vida los había visto. Y de pronto llego y estoy metido en la casa, en el cuarto el hombre, sin zapatos... De comiendo carne, qué lindo es esto, y resulta que estamos hablando de que cómo es posible que haya un grupo, ustedes le dicen como quieran, de 60 mil, 50 mil individuos que puedan dominar a 40 millones, y algún día eso se va a acabar, algún día eso se va a acabar, y nosotros estos que estamos aquí vamos a ser parte de ese cambio. Eh, Yo, yo yo no de verdad no tengo mucha historia, el negocio, el negocio a Monse y a mí nos ha dado plata, el negocio de Amoy nos ha dado plata, pero todo lo que está alrededor de ese negocio, los amigos, las personas con las que nos hemos asociado, el sistema, nos ha dado una riqueza que no nos podía dar nada. Yo he estado en iglesias y ni siquiera en iglesias, Porque esto es la carne, esto es la calle. Esto es gente hablándote con experiencia y diciéndote, "Yo sé. Yo sé dónde estás." ¿Por qué? Porque yo estuve ahí igual. Yo yo sé que se te rajan. Porque los es caminos que se me han rajado. Yo sé que tu familia se burla. Yo sé que amigos tuyos te dicen, "Bueno, cuando usted tenga éxito me llama." <risa> ¿Saben qué? no los llamen, ellos los van a llamar a ustedes. Yo voy a haber auspiciado ya unos 5 o 10, siguen siendo igual de vacas que al principio, pero pero ya firmaron, y firmaron porque ellos sí me llamaron y me dijeron, mira, aquello que ha hace 6 años, y yo he visto que no te va mal, ¿cómo, cómo, ¿cómo podríamos sentarnos y conversar otra vez de cómo es que funciona eso? Y nada, el plan. Esta vez si sí firman. Me imagino que pasarán otros seis años para que digan, mira, ¿te acuerdas que yo firmé? <ríe> yo he visto que te sigue yendo bien, así que... ¿Cómo, cómo? podemos sentarnos otra vez y explicarme cómo es la cosa? <ríe> y ahí yo voy a estar. Pero, gente, eso es este negocio. es lo que nos ha dado. Libertad financiera y nos ha dado herramientas para defendernos en el mundo. Nosotros... En este momento estamos pasando en costa rica una etapa interesante estamos en, en, en, en el proceso electoral estamos en campaña yo dije mi papá siempre ha sido mi familia siempre estaba bien involucrada en política yo dije bueno nosotros tenemos un obstáculo cuando llegamos a zafiro que ya nozaba que lo único que hacíamos era este negocio para que no me les pase dejamos de dejar dejamos de tener contacto con la gente que está en la calle y empezamos a tener contacto solo con los socios ¿Verdad? Y de repente nosotros dijimos, bueno, ¿y ahora quién auspiciamos? Si toda la gente que nosotros vemos es, o porque está auspiciado porque ya se va a auspiciar. Entonces yo dije, bueno, esto es un buen momento. Yo me metí hace un año, hace un año, y me metí como, como un hijo de Pedro, ¿cómo le dicen aquí? Como cualquier persona en política. Yo no conozco los procesos internos aquí de, de política, pero allá... Es como todo, empieza uno y va rendero y puede llegar hasta presidentes si uno quiere. Así que yo me metí ya a lo que podría ser un miselaño verdad Me metí a cuidar una mesa en los procesos internos de los partidos. Ahí rapidito me dijeron, ¿qué está haciendo usted en la mesa? Vaya, vaya, vaya cuide la escuela entera donde la gente vota. Eh, Costa Rica se divide, como ustedes en departamentos y todo esto. Nosotros nos dividimos en provincias. Las provincias se dividen en cantones y los cantones en distritos. Entonces, la primera semana mía en la política fue una semana de éxito tremendo. Empecé en una mesa, me pasaron a la escuela, de la escuela me dijeron, no, hombre, usted vaya todo el distrito, coordine usted electorales, transportes, y al finalizar la semana está coordinando el cantón. Pasé de valvendero a gerente. Costa Rica tiene 81 cantones. Terminó, terminó la parte del proceso yo terminé como coordinador de cantón. Terminando ese proceso, me llama el, el, la mano derecha del candidato, me llama a la casa y me dice, vea, lo que yo le voy a proponer a usted es difícil, pero yo sé que usted puede, ya usted nos demostró que usted puede, así que yo necesito que usted me coja y me coordine la provincia de San José, Costa Rica tiene tres millones y medio, tiene como, como no sé, como un millón quinientos mil electores y a mí me dieron una provincia, una provincia donde hay ochocientos mil. O sea que me dieron la provincia más importante del país. En este momento, si yo pierdo, pierde el candidato. Y si yo gano, pues gana el candidato. Yo pasé de, de una mesa a la provincia más importante de mi país. por aplicar esta información. Yo me senté en una mesa y no sé quién me estaba viendo, pero dijo, "Ese no es igual a todo esto motor que está aquí." Y vamos a reuniones donde están todos los coordinadores de distrito y alguien dijo, "Yo no sé quién me está viendo, y alguien dijo, no, ese no es igual a estos que está aquí." Y lo mismo pasó con los cantones y lo mismo está pasando con la provincia. Ya me, me ofrecieron cosas lindísimas para la próxima campaña y para el gobierno. Pero yo sé cuál es mi prioridad. Yo no puedo aceptar nada que atente contra este negocio. Yo a ustedes, les dije así, los estoy usando. Perdón. <risa> <risa> Vean la parte más linda. En este momento, Costa Rica, el presidente lleva un gabinete a la asamblea de 57 diputados. Una parte de ellos son del partido del, del que queda el presidente, otra parte es partido opositor, y otras son partidos emergentes. Ven a ver unos 10 o 15 que van a ir a ese gabinete que ya están leyendo cómo ganar amigos, que ya está leyendo piense y hágase rico. Tengo algunos que no van a ir de diputados que ya le dije, tranquilo, hermano, usted no tiene idea, Dios, cuando cierro una puerta, abre una ventana, ya yo sé cuál es la ventana que le abrió a usted, terminemos la campaña y usted y yo en febrero hablamos ahí no termina imagínense ustedes que uno de estos diputados en algún momento se le ocurre ser candidato y que, y que llegue a ser presidente pero tiene 20 o 10 o 15 años de estar leyendo los libros que leemos usted. ese día va a llegar ese día va a llegar Así que yo no ahora hablamos de, de acción y para los que estuvimos en Arua, se acuerdan de una frase que para mí es es sustancial vital en este negocio. Visión global, ¿se acuerdan? Acción local. Es que fue una reunión de Esmeraldas, o se hace es Esmeralda. Bueno, no estuvieron porque no les dio la gana, déjenme decirles. Visión global, acción local. La acción local, hablamos hace unos minutos, hace una media hora, estuvimos hablando de acción con intención. Quiero hacer un paréntesis, no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero, esto sería otro seminario, nada más para que no quede el malentendido. Tener un montón de gente motivada es bueno, pero es mejor tener un montón de gente auspiciada. En eso habíamos quedado, ¿verdad? Ahora, eso tampoco garantiza el éxito. Tener un montón de gente auspiciada es bueno, Pero es mejor tener un montón de gente trabajando y produciendo. Así que, para que no quede ningún malentendido. Y eso se encarga el sistema. ¿Dónde estábamos? Gracias. Visión global y acción local. ¿Cuánto tiempo llevó? 45 minutos. Eh, el otro día estaba con Alex Autón, no sé si alguno de ustedes lo conoce. Estábamos en Argentina, estábamos Ales Alejandro Idolos Autón. Y, y estamos en Argentina, Alejandro Dolores y Montes andaban en las tiendas ahí y, y él y yo nos quedamos hablando, tomando un cafecito ahí en, en, un, en el mall y estábamos viendo un periódico y había una noticia de, de Menem y del otro de, de, de la de la Rúa. Y empezamos a hablar un poco de política y merciales, con permiso Me decía Ale, es que yo estoy lidiando con 20 libras que tengo de más. Porque Moisés se embarazó y se antojó y yo también me antojé. Entonces, <ríe> nueve meses de que hice la dieta a la selva. ¿Ustedes saben cuál es la dieta a la selva? Comí como un animal. Y ahorita, <ríe> caminando mi ajito, eh, empezamos a hablar de política. Y él me dice, yo, yo quisiera meter en política, pero... Es algo que me, que me llama la atención y ustedes saben que existe el, para, la, el paradigma que la política es corrupta y no es cierto, o sea, la política es es política, la gente puede ser corrupta puede ser gente buena. Y yo le dije, imagínate que, que en un futuro si vos haces, si capitalizas ese deseo que tenés, en un futuro vos podrías ser presidente de Argentina y yo de Costa Rica. Digo, esto no es el caso. Pero le dije, imagínate todo lo que pasaría en esos dos países si nosotros como plan de gobierno decimos déjense pendejadas en educación. ¿Para que aprenderse los ríos de Costa Rica? Resumen de, de los ríos de Costa Rica, todos están llenos de... Sí, sí porque todos son eso. ¿Para qué saber cuáles son, dónde están, si sabemos lo que tienen? <risa> porque en lugar de tener una materia que se, que se enfoca en los ríos, porque qué no tener una materia que se enfoque en el potencial de cada alumno desde que están en el kinder? ¿Y por qué no decirle a un alumno de quinto año, en lugar de que haga una tesis sobre la, qué sé yo, masa endocrinóloga, Yo no, sé, yo no sé si ustedes los ponían a hacer asignaciones de esas que a veces había que estudiar dos días para aprenderse el nombre de la asignación ¿por qué no ponerlo a hacer un resumen de cómo ganar amigos? y decirle para usted ¿qué es lo más importante de este libro? ¿cómo podría aplicar usted eso a su familia? ¿cómo podría ayudarle a un, a un chiquito? a un sardinito de 14 años, 15 años le hace esto, el jarrón azul ¿qué cambiaría usted leyendo ese jarrón azul? El binoceronte, que ese es un libro que hasta mí, yo le cuento el binoceronte como cuento a mi hija de cuatro años. Y ella llega, papi, me, ay, contame el binoceronte. Yo con el libro. Imagínense cuando todo eso esté pasando. Yo no sé si ustedes pueden tener esa visión. Hay un cuento que dice que una vez cogieron a, a unos monos, creo que fue, y los tiraron en una isla. Y resulta que la isla no tenía nada, una isla pequeñita, pusieron a los monos, les tiraron unos bananos para que sobrevivieran, pero se los pelaron. Entonces, el mono no comía el banano. ¿Verdad? El mono, mono ¿cómo se llama? La programación genética del mono le dice que lo tiene que coger del racimo, alarlo quitarle la cáscara y comérselo, pero ese lo encontró peladito ahí ya y lleno de arena. Yo no sé a cuál de esos monos le estaba doliendo la panza tremendamente el hambre, que cogió un banano y se le ocurrió irlo, meterlo en el agua y estamos hablando ya de años, ¿no? Comerse, estoy exagerando. La cuestión es que el mono o los monos, después de un tiempo, aprendieron a que el banano se podía coger, meterlo al agua, quitarle la arena y comérselo. Explíquenme ustedes cómo, de repente, en otra isla, que hicieron el mismo experimento, llevaron a un monito de estos, que ya conocía el sistema, y en una cuestión, lo que antes pasó en dos o tres meses, cuatro meses, ahí pasó en una semana. Y lo fueron haciendo hasta que, llegó un momento donde un día, ya todos sabían. ¿verdad? El proceso se aceleró, la información llegó más rápido, y hubo un momento donde existió masa crítica, en la comunidad de los monos. Imagínense cuando nosotros tengamos suficiente masa crítica. Vean lo grande que es este negocio. Ustedes están en Cali. Ayer estuve en Bucaramanga. En Málaga estaba a uh, Armodio Montaner. Mauricio y Alba están en Guatemala. Eh, Omar y Claudia están en República Dominicana. Es espectacular. No sé quién, nadie, está en Costa Rica ahorita, solo los ticos. Pero en este momento, hoy, como este seminario, en toda Latinoamérica y el Caribe, hubo un montón. Y habían en todos grupitos de personas, no sé aquí hay 200 personas, de estas 200, 10 o 20 se van convencidas para la casa de que pueden cambiar el mundo. Y esas 10 personas, Eventualmente van a convencer a 100. Y así sucesivamente. Así que imagínense cuando ese conv esa convicción, esa masa crítica, esa creencia, se apodere de los países de nosotros. Yo no sé si ustedes, alguno está preguntando ¿qué le dieron a Mario ahora ahí en ese café? Pero gente, yo les voy a decir una cosa. Este mundo lo vamos a cambiar nosotros. Le pido a Dios que hayan otras organizaciones como esta. Que esté hablando en este momento de valores, de principios y que esté enseñando con el ejemplo. Ojalá no seamos los únicos para hacer esto más rápido. Pero si somos los únicos, nos toca, nos toca cambiar. Yo yo con esto va a terminar. Les quiero contar un cuentito. Ustedes, alguno vio la, la película de, de, de, de Hércules. Y si se acaba que le dé, porque esa canción es bella, que le dé vueltas. ¿Alguno ustedes vio la película de Hércules? Bueno, los que tienen hijos, a lo mejor. Ah, la fabulita esta de Disney, de Hércules. Eh, la fábula, no sé si así es, nunca... Ustedes ya conocen un poco la historia mía en el colegio. Nunca me tomé la molestia de leer esta cuestión, mitología griega. Pero la fábula está muy interesante. Y la fábula dice que a Zeus, el, el dios de los dioses con su mujer, tuvo un hijo. Le pusieron a Hércules y Hades, el rey del, del inframundo, el dios del inframundo, quería conquistar el universo. Y se fue donde estas mujeres, unas brujas, Dráculos y la bruja le dijeron, "Sí, usted va a desatar a los titanes si usted va a hacer, pero pero hay una persona que le va a estropear sus planes y se llama Hércules entonces él dijo, bueno, ahora está bebé ahora es indefenso así que mandó a unos bichillos que tenía ahí, a unos demonios a quitarle a Hércules su don de Dios y le dieron un biberón y él empezó a perder esa parte con la que él había nacido Él creció, se hizo joven en la tierra, viviendo con humanos, pero él decía constantemente, algo me pasa a mí, yo no soy igual que estos, ¿por qué me siento diferente? ¿Por qué tengo más fuerza? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué me rechazan? ¿Qué tengo yo que ellos no tienen o qué tienen ellos que no tengo yo? Y un día se encontró al papá y le dijo, papá, tengo que ir a buscar, al papá de, de la tierra, tengo que ir a buscar para encontrar esta respuesta porque me tiene loco. ¿Por qué no me siento bien donde estoy? Entonces le dice, bueno, la verdad es que nosotros te encontrábamos pequeño y traías esto en el pecho. Era un medallón con el sello de los dioses. Y dice, mmm, voy a ir al templo de Zeus a orar, a rezar. A ver si encuentro la respuesta, llega un de Zeus y la imagen de Zeus coja corrida Y le dice, tanto tiempo sin verte, hijo. Y, y se queda Hércules así como que dijo, sí, vos sos mi hijo. Entonces él entiende en ese momento el porqué él estaba perdido en este mundo. Entonces dice, bueno, qué dicha, que ya nos encontramos, vamos para la casa. Y le dice Zeus, no, porque en el cielo solo pueden vivir los dioses. Y vos llevas tanto tiempo en la tierra que tenés que recuperar eso que ya perdiste, en parte. A Hércules y le dice, quiero ser héroe, ¿qué tengo que hacer? Y lo entrenan. ¿De esto es fauna, historia, no sé. Hércules llega a ser héroe y encuentra su hogar y llega al cielo. Y lo mismo nos pasa en este negocio, menos fabulesco pero nos pasa a algunos y mi deseo hoy es que todos los que estamos aquí les esté pasando que usted digan Dios mío porque me siento tan incómodo aquí donde todo el mundo está cómodo porque para mí todo es diferente porque donde la gente acepta la mediocridad yo no puedo porque porque yo estoy satisfecho con lo que he logrado hasta el momento no sé si a alguno de usted le está pasando o le pasó y de repente aparece no Zeus aparece alguien tocándote la puerta con una pizarra un kit y un EBC y te dice hermano ¿sabe qué es lo que pasa? que usted nació Dios pero alguien se lo trajo para acá a vivir entre tanto mediocre te absorbieron ese don y bueno Ahora lo que tienes que hacer es convertirte en un héroe y te ponen una meta. Y nosotros pensamos y vos decís, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y te dicen, bueno, busca a Phil, <ríe> busque a su línea de oficio Busque gente que ya logró lo que usted quiere. Trabaje con ellos, créales, estése ahí pegadito. Ojo a los que construyan, a los que fabrican héroes que son los que ya lograron y nos pegamos, en el caso de Moise y mío, estamos pegados ahí y estamos camino a esa meta que nos pusieron de ser héroes y yo quiero que ustedes sepan que no es un pin, no es ser esmeralda, no es el diamante y ahí les va mi visión global, nos pusieron una meta de ser héroes, nos dieron el equipo, las herramientas, el resto nos toca a nosotros, Yo voy a ser Dios otra vez, voy a adquirir mi... para seguir con la analogía. Voy a alcanzar esa meta de ser un héroe verdadero cuando pase esto. Y esto viene un poco de la conciencia que este negocio nos ha ayudado a desarrollar. Ustedes y yo vivimos en un mundo que nosotros lo hemos hecho mediocre. Hace 100 años, 150, no sé. Todos nosotros tuvimos unos abuelitos, bisabuelitos, tatarabuelos que fueron valientes. Tenían fuego. Y Dijeron, "Aquí no hay calles, hay que hacer calles. Aquí no hay edificios, hay que hacer edificios. ¿De qué vive la gente que vive aquí? Sembremos café, sembremos caña. Quiémosle trabajo a toda esa gente." y empezó a fluir la plata y empezaron a crecer las ciudades y de pronto habían bancos y de pronto habían casas y de pronto había gente casándose y haciendo más hijos pasaron muchos años sembrando para que después llegaran los nietos y se sentaran a comerse el fruto de los árboles que ellos habían sembrado y yo me siento hoy un depredador de lo que ellos sembraron Yo me siento hoy mal, porque a mí se me olvidó sembrar y tuve que venir aquí a leer estos libros, oír casetes y estar contento con ustedes para saber que si no sembramos más, mis hijos y los suyos se mueren de hambre. Esto no se trata de auspiciar gente y dar planes para hacer PB y ganar plata. Gente, Colombia no está mal, ustedes están mal, Latinoamérica no está mal. Dios nos dio todo lo que necesitamos para cambiar la situación que nosotros tenemos en los países. Si ustedes tienen una herramienta mejor que esta, por favor, díganme cuál es. Yo desgraciadamente no he conocido ninguna. Y el día que la conozca la voy a usar. Porque yo decidí que a partir de ahora hasta el día que yo me muera voy a hacer dos cosas. Sembrar y hablar con mis hijos y exponerlos a esta información para que a ellos no les pase lo mismo que me pasó a mí que fue que se me olvidó sembrar no nos quedan muchas fruticas de esas la decisión es de nosotros podemos sembrar cuidar lo que tenemos y sembrar más y dejar que los hijos de nosotros tengan un mejor futuro tengan mejores países a los que nos están dando nuestros padres podemos revertir el proceso usando todos los vehículos que podamos usar. Gente, yo solo este conozco. Yo desgraciadamente la única manera en que tengo para levantar mi pueblo es dándoles una oportunidad que se metan más plata en la bolsa. Hoy, más que dar un seminario, más que hablar de PB, de acción efectiva, Lo que yo quiero, más que cualquiera de esas cosas, es invitarlos a formar parte de este ejército. Esa es mi visión global. Yo creo que ustedes sepan que las manos tenemos un regalito que Dios nos dio para darle vuelta a todo esto que tenemos enredado. Podemos hacer... Podemos cambiar esto. Tenemos que creer, tenemos que alimentarnos, tenemos que seguir asociándonos. Pero ustedes y yo podemos cambiar este latinoamérica que tanto amamos vamos a hacer una comunidad gigantesca llena de gente con principios y valores haciendo plata como decía José Miguel usted sabe un país donde una lata de zinc un lotecito donde un bono no puedan comprar a nadie donde la gente escoja la mejor gente porque es la mejor gente no porque la que más puede ofrecer dádivas Y hacia vamos, gente. ¿Va a ser fácil? Por supuesto que no. Es una tarea titánica, pero alguien la tiene que hacer. Nosotros podemos dejar de ser hoy, hoy, podemos dejar de ser simples, espectadores y convertirnos en partícipes. Ustedes tienen Colombia, yo quiero Costa Rica. Y me ha pasado algo maravilloso, visitando gente como ustedes. Mi país ya no es solo Costa Rica, mi país es Latinoamérica. Así que mi, mi pedido para ustedes les imploro, ayúdenos a cambiar esto. Sean parte de este equipo. Salgamos a hacer nuestra acccióncita local. Ofrezcamos la oportunidad a la gente, dígamole que puede ser libre financieramente, dígamoles que puede ser diamantes. ¿Y saben qué? Les estamos diciendo la verdad medias. Porque hacer diamantes, usted lo que hizo en realidad, fue cambiar un montón de vidas. No es el pin, no es la plata, es la gente que usted tocó para llegar ahí. y que Dios me lo llene de bendiciones, de fuerza, que me lo llene de visión, que me lo llene de pasión y de paciencia, para que ustedes y yo podamos cambiar este mundo. ¡Los adoro!